Bueno, eh, ahorita aquí hay una resumida donde da un común, este, como una reseña, ¿no? El presidente municipal un, rinde un informe solicitado que le pidió derechos humanos por las medidas cautelares que le dictaron, ¿no? Entonces aquí él rinde su informe y este dice: el que suscribe el profesor Manuel Cepeda Cortés con el carácter de presidente municipal constitucional de los Chilán de Flores Magón de Titlán, Oaxaca. ante usted comparezco para exponer en atención a su oficio número 207 diagonal 2012 de fecha 10 de septiembre y recibido el día 11 del presente mes y año derivado del expediente número DDHPO diagonal RSM diagonal 47 entre paréntesis 22 Oax diagonal 2012 por este medio doy contestación a la queja manifestando que la autoridad que presido ha sido respetuosa de las garantías individuales de los ciudadanos residentes, así como de las personas que se encuentran de paso en este municipio. En relación a los hechos que motivaron el presente expediente, le informo que todo lo narrado por el C. Jaime de Tantos puentes es falso, esto en virtud de que los mismos no responden a lo que en realidad sucedió el pasado día sábado 11 de agosto del presente año 2012. siendo aproximadamente las 17 horas, toda vez que los mismos sucedieron de la siguiente manera, siendo aproximadamente las 17 horas del mismo día en el paraje denominado El Corral, fue emboscado y salvajemente golpeado mi hijo Manuel Cepeda Lagunas, sus trabajadores Elise Cepeda Castañeda, Marco Antonio Ortiz Gallardo y Pablo Ortiz Gallardo, Por los ciudadanos Jaime Betanzos Fuentes, su hijo Jaime Jacob Betanzos Cepeda, Florencio Miramón Carrera, Martín Peralta Betanzos, Genaro Gómez González, Félix Betanzos Fuentes, Pedro Peralta Carrillo, David Peralta Betanzos, Miguel Peralta Betanzos, Gilberto Betanzos Quiroga, Jorge Azarele Hernández Quiroga y el menor de edad Jazil Betanzos Fernández. Quienes estaban escondidos en el monte, así pues los C. Jaime Betanzos Fuentes y Pedro Peralta Carrillo Provocaron lesiones a sus víctimas de las que se clasifican como calificadas Que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días Toda vez que el C. Jaime Betanzos Fuentes lesionó a mi hijo con un machete en la cabeza y ambas piernas Así también Jaime Jacob Betanzos Cepeda ...dañó el vehículo de mi propiedad y no bastándole con los daños que le ocasionó en el parabrisas... ...sustrajo del interior de mi vehículo la batería, el estéreo, herramientas... ...para después, juntos con sus acompañantes, arrojarlos al río. Motivo de lo anterior, arribaron al lugar de los hechos varios policías municipales... ...mismos que detuvieron en la plaga Grancia al C. Pedro Peralta Carrillo... quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tetitlán de Flores Magón, iniciándose en su contra la averiguación previa número 186, diagonal 2012, como probable responsable en la comisión de delitos de tentativa de homicidio y daños, toda vez que recientemente se comprobó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado Pedro Peralta Carrillo, por lo cual fue consignado ante el juez mixto de primera instancia, De Huauxla de Jiménez, iniciándose en su contra el expediente penal número 27, diagonal 2012. No omito manifestarle que el C. Pedro Peralta Cardillo también se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación como probable responsable de la comisión del delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, cometidos en perjuicio de la sociedad. Es de conocimiento y dominio público que el C. Jaime de fuentes ha sido históricamente un personaje conflictivo dentro de nuestra comunidad, pues en todo tiempo, con el uso de la violencia, la fuerza y armas, ha provocado la inestabilidad política y social en nuestro municipio, escudándose siempre en las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de esta autoridad municipal y las anteriores. Siendo que es todo lo contrario, pues él y su gente son quienes cometen actos violentos e inmediatamente acuden a la institución para mentir y escudarse. Esto para no de ser detenido por sus múltiples delitos que ocasiona. Por lo antes expuesto ante usted, visitador regional, solicito tenerme por presentado en tiempo y forma el informe solicitado negando cate categóricamente los hechos narrados por el quejoso en su comparecencia ...que motivó la presente queja... ...en razón de que los mismos... ...no corresponden a la realidad... ...para acreditar la veracidad... ...de los hechos nar narrados... ...se gire atento oficio... ...a la C juez de Gualcla de Jiménez... ...para efecto de que rinda informe... ...de lo sucedido dentro del expediente... ...27 diagonal 2012... ...y a su vez informe de quienes... ...o quienes están involucrados... ...en los hechos que narra el quejoso... ...y si ya se ha dictado... ...dentro de dicha causa penal... En cita el auto de formal prisión en contra de la persona que se encuentra sometida a proceso. Entonces, esa, un, esa es una contestación que emitió el presidente cuando le pidieron el informe en derechos humanos, ¿no? Ya habían los compañeros rendido su declaración y presentado sus pruebas, y él rinde su informe con eso y. con las pruebas que hicieron el perito forense y todo lo demás entonces con eso ya el de derechos humanos este le da carpetazo al asunto lo deja así ¿no? y este en varias ocasiones los otros casos que ha habido de los compañeros igual el de derechos humanos como, ha, ha actuado de la misma manera ¿eh? el visitador regional eh, Estaba el caso de unos compañeros que los golpearon y este, ya estaba a punto de salir la orden, el de Derechos Humanos cambió los términos, o sea, le bajó a sus términos y ya quedó así el, el proceso, no quedó trabado. Y se presentaron todas las pruebas, después el Derecho de Derechos Humanos dijo que solicitaba más pruebas para realmente este, dictaminar algo, ¿no?